de Zona Cero, con mucha información, con muchos datos o sea, que nos van a traer, que nos van a contar a partir de ahora. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Giuseppe Quijarro ¿qué tal? Buenas noches, aquí Ma confinados. Manuel Carvellal, ¿qué tal? Hola, hola. Unos auténticos supervivientes y, como se dice ahora, todos somos héroes, todos. Josep. Bueno, unos más que menos, ¿no? Seguramente. Bueno, unos, ¿Unos más que, que, otros, que otros. Unos más que otros. Nadie es de menos, ¿eh? Nadie es de sí, menos. Sí, sí, es verdad, también es verdad. Eh, Aunque algunos tienen una puerta secreta, ¿eh, joseph bien supongo que los dices por los de claro, por ¿no? Vos, claro, por porque... estos, claro. Se van por el, por el túnel de atrás esos. Como lo hacen todo todos... al revés del, de todo el mundo, ¿no? A mí siempre me ha parecido algo maravilloso, ¿no? Porque soy un apasionado de las películas de, de, de acción... Y, ...y sobre todo estas que tienen cierto trasfondo histórico... ...y lo del pasadizo de atrás... ...yo recuerdo incluso que en mi... En mi ...iba a decir niñez... ...no, ya casi adolescencia... ...pubertad, adolescencia... ...me iba a hacer psicofonías... O, a... ...o sea, en lo que estás ahora, ¿no? Exactamente, exactamente... El, el, el, ...yo ahora estoy en la segunda pubertad... ¿Qué eh, claro, claro. Eh, ...me iba a hacer psicofonías... Es que la un... segunda adolescencia... ...comienza cuando uno tiene 30 años... Y acaba bueno, pues aproximadamente entonces, pues a los ya 100. Ya le ha pasado, pero hace mucho, ¿eh, Bruno? No, no. Cuando uno tiene 30, comienza. Y digo, ¿Qué? acaba a los 100, más o menos. Es que él no quiere bueno. renunciar... Josep, una cosa es la realidad, pero él no quiere renunciar Ay, a su adolescencia y, y, me, inmortal. Me bien, porque todos sabemos, porque ya algunos peinamos canas. Tú no, Silvia, porque eres la... No, tú la, tampoco, yo, que, bueno, tú ¿eh? tampoco yo, que no tienes canas, yo, ¿eh? que te conozco. No, bueno. no, ¿eh? yo, yo, yo sí si, si lo decimos de forma literal, yo no porque me las ciño. Ah, bueno. No que, que, que, no, que todos nos sentimos joven en el, en el, en el corazón. Y claro sí, que sí, sí, sí. y ahí es donde está el vigor. Lo que pasa es que luego en las cuestas. Cuesta más, vale la redundancia, eh, subir con el mismo vigor que lo hacías hace 20 años. Pero bueno, am, am, historias aparte, eh, quiero contar la anecdotilla, Me iba a Santa Inés, que es, una, es un monasterio, un cenobio, eh, que fue incendiado durante la, la guerra de, del francés eh, en 1908. Y detrás del altar había una... Una, vamos un pasadizo que llevaba al otro lado del, del, de la montaña, un pasadizo de unos 75 y metros y que era utilizado por las monjas para eh, llegar o por los monjes a saber de los que estaban arriba para eh, tener eh, pues contactos no bueno bueno bueno eh, bueno entre unos y los otros no quiere decir espirituales no ya no, no ya, ya, ya otro ya. tipo bueno el caso es que Esto siempre eh, ha estimulado la imaginación, no solamente mía, sino de muchos cineastas, de eh, muchos eh, escritores, de literatos consagrados. Y eh, hemos tenido ahora noticia de que el palacio de Westminster pues, eh, ha encontrado su pasadizo secreto. Un pasadizo secreto que no te vas a creer que es modernito, ¿eh? No, no. este fue construido en 1660 para la coronación del rey eh, Carlos II y que eh, había quedado en el olvido hasta que en 1851 eh, pues eh, se bloqueó eh, y, como digo, quedó en, en, el, en el olvido. Pero... Eh, hay una historiadora que se llama Liz Halland-Smith, a quien le debemos el, el hallazgo de nuevo o, o la rememoria de esta historia, que eh, mientras revisaba nada menos que 10.000 documentos no catalogados eh, relacionados con el palacio, pues ha encontrado información para ingresar, para poder entrar a ese pasaje desde un claustro detrás del Westminster Hall. Un claustro, vuelve a decir, que está cubierto por paneles de madera y que nada menos que había sido utilizado eh, por el, como oficina eh, por el Partido Laborista. Bueno, y según eh, se ha publicado en los medios locales, este... Este pasadizo fue bloqueado, como decía, en 1851, años después de que un incendio hubiera destruido parte de la estructura eh, del, del edificio medieval. Y, bueno, han logrado entrar en él, y lo que han encontrado en este antiguo pasaje, pues, eh, aparte de tener sus bisagras originales, las puertas de madera de tres metros y medio a través de las que se accedía... ...pues han podido, ver, han podido leer eh, mensajes escritos en las paredes... ...de las personas que trabajaron en la restauración de este, eh, de este, del Palacio en general... ...y de este pasadizo en particular después de este incendio. Vamos. Seguramente la escena que tenemos, en la imagen que tenemos de la Cámara de los Comunes... ...pensemos un lugar eh, en donde hay mucha gente, se sientan los diputados... ...ahí muy apretados, muy apretados, es la imagen que tenemos del Parlamento Británico... La imagen que nos llega, la imagen de ese sitio eh, rectangular, eh, cuadrado, donde se encuentran todos muy, muy pegados, ¿no? Efectivamente, pues fíjate, eh, en, en, en este pasadizo que, insisto, se encuentra en este lugar tan, tan común, ¿no? Mm -hmm. <risa> valga, la, valga la licencia poética, eh, se han encontrado algunas inscripciones, algunas tan prosaicas como... Tom, eh, esta habitación fue cerrada por Tom Porter a quien le gustaba Hotel, que no sé si lo sabéis pero es una cerveza Entonces, Muy bien. Eh, eh, bueno, está lleno de, de grafitis de estas eh, características y algunas de las frases se remontan como digo a 1851 y bueno el eh, presidente de la Cámara de los eh, Comunes pues ha llegado a expresar que, bueno, que les parecía eh, mágico que este pasadizo hubiera sido utilizado, eh, por figuras tan importantes a lo largo de los siglos y que es increíble que ahora se haya puesto eh, de evidencia, aunque se haya podido descubrir. Así que es como si en el Congreso de los Diputados claro. sí, eh, encontráramos pues allá donde está Marychell eh, Eh, la presidenta, caramba, ahora se me ha, se me ha ido el apellido eh, Batet Batet, gracias Berichel Batet, hubiéramos encontrado en la parte de atrás Pues ahí donde está el escudo de España Detrás del, del, del bordado Pues abriendo, tocando Hubiéramos dado con un pasadizo que comunicara qué sé yo, con la cafetería ¿no? Pues este sería, <risa> muy, español el, el, sería. muy español sería Ahí encontraríamos una leyenda que pondría en la pared A María no le gusta la estrella Galicia. Bueno, per, per, per, perdonar perdonar en la picaresca que se está urdiendo ahora, se detuvo a unos señores porque estaban dejando pasar a través de la carnicería gente a una cafetería al lado que aparentemente está cerrada al público. O sea que... eso de los Diputados, dices. No, no, no, no, te quiero decir sin túneles ni nada, pero que estamos hablando de esto, pero que, ¿qué es chorizos, eso? decías, ¿no? claro. No, no, bueno, es que de historias de, de, de túneles apasionantes los hay muchos, porque hay, hay algún episodio al que, si queréis, algún día podemos dedicar hasta un círculo secreto que tiene que ver con el asalto al, al Banco de España en Barcelona. ¿Os acordáis? Después de eh, aquel 23F eh, en el que Tejero mandó a todos eh, al suelo eh, y después, pocos días después, en octubre. El gran golpe del Rubio y sus amigos. Efectivamente. ¿no? pues se excavó un, un túnel eh, en, en una joyería cercana que en teoría tenía que comunicar con eh, el... Uh... Eh, digamos el eh, alcantarillado y para bueno es toda una historia fascinante la de sí, los túneles sí, sí, sí. algunos de ellos eh, tienen aspectos rituales otros tienen aspectos pues de huida otros de, tienen aspectos eh, más de picaresca como los que tienen en relación con el tema de los cenobios y las, y, y, y, y los conventos pero en cualquier caso Todos tienen historias fascinantes detrás. Como fascinante es esta historia que os vamos a comentar ahora, la historia de un exorcismo, una poseída, Juan José Chetoro. Sí, pero bueno, una, un apunte con lo que estaba comentando, porque no sé si el este pasadizo, Joseph tendría algo que ver por la época con el precedente de, de Guy Fox y lo de la conspiración de la pólvora, ¿no? Porque fue ahí cuando se intentó volar el Parlamento y no sé si tendría que ver, por la porque sí. me has dicho que era del siglo XVII, ¿no? Pues, el siglo XVII, pues más o, el o menos coincidiría. Sería el de cada vez, pues, es el personaje auténtico que está detrás en de, w w de, de Vendetta. Vendetta. Claro, por eso digo, o sea, que coincide, entonces no me he extrañado, o sea, quiero decir que había un buen precedente ahí para que realmente hiciera una algún pasaje o algo por el estilo pues la historia está que no sé, es una, es una noticia un tanto particular que me encontré la de surfismo, la poseída o ambas cosas sí, sobre todo porque cuando leí el titular esto ha salido en el bueno, yo lo he localizado en el Daily Star hacía referencia a que un, eh, un divulgador, eh, Richard Sairet había hecho una entrevista a un personaje que se presenta como arzobispo católico y esorcista de la Sagrada Orden de San Miguel Arcángel Y este personaje es Ronfile Enright, o bueno, mejor dicho, Enright sería. Y bueno, eh, lo que comenta cuando le preguntan sobre su experiencia eh, a la hora de, de hacer, practicar exorcismos, dice que ha realizado en torno a unos 2.000 rituales, ha participado en unos 2.000 rituales de exorcismo, y en algunos de ellos, por lo menos en una docena de ocasiones, vio con sus propios ojos varias de las víctimas de estas posesiones que levitaban. Dice que además en muchas ocasiones a veces estaban acostadas en, el, en una cama, otras veces estaban en el suelo y llegaban a levitar desafiando literalmente dice este arzobispo las leyes de la gravedad y en alguna ocasión llegó a ver cómo se desplazaba en ese proceso de levitación hasta el techo y allí permaneció en torno a seis horas. Eh, la única manera que tuvieron para intentar bajar a esta víctima de, de una posesión del, del techo era eh, empezar a rezar repetidamente hasta que poco a poco consiguieron que fuera bajando de ese de, durante esas seis horas y que los dos obispos que participaban o los dos sacerdotes que participaban en este Nos ritual... No eh, Juan José, en este mecerte, pero estamos hablando de alguien, sea lo que sea, ¿eh? pero que sube al techo... De la estancia volando casi. Eh, levitando, casi... según, según esta entrevista, levitando y se pero lo más interesante es que se queda seis horas flotando en el techo no, jolín. Seis horas. Spiderman, y Spiderman, eh. La sí, sí. <risa> <risa> cosa. Entonces, el, eh, la cuestión está en que, como digo, empiezan a rezar y a, consiguen a través de esos rezos que bajen, que vaya bajando. La víctima dice que claro que que tanto él como el otro sacerdote o el otro obispo que estaba con él, que estaban los dos pues, practicando este exorcismo, este ritual o sea, nunca que habían rezando presenciado la bajaron. rezando la bajaron, esa es la técnica ven a insistir, <risa> ven a y así la bajaron y, y finalmente dice que claro cuando le, le va preguntando el eh, este tal Siret, este periodista pues va diciendo que efectivamente que este tipo de que se ha encontrado con exorcismos que no tienen nada que envidiar a lo que sabemos por Hollywood Dice que muchas de las víctimas de posesión tienen la piel también así como grisácea, como si fuera un, un cadáver. Qué bien. Y que la manera que tiene de que estos poseídos, lo que hacen nuestros posesos, lo que hacen es que eh, eh, hablan en muchas ocasiones lenguas extrañas que nunca han en principio habían aprendido. Por supuesto también se dirigen en latín y luego también practican algo muy habitual que es esa capacidad que se atribuye también a muchas víctimas de, de posesión que son capaces de adivinar contenidos personales de las biografías de las personas que hay a su alrededor. Y por Cosas, orando, además estamos hablando de un caso, nos estábamos riendo, pero de un caso que no tiene explicación, P teóricamente. Es que, bueno, <risa> yo ahora, ahora y vamos con la segunda parte. Ah, vale, vale. ¿Por vale. segunda parte? Esta es la entrevista, ya digo. Y entonces comenta que, pues eso, que todas que, que y sobre todo pone trata de incomodar a las personas que hay alrededor, esta persona que está poseída por el demonio, pues trata de incomodar a las personas que hay alrededor comentando secretos, aspectos de la vida privada de estas personas que son muy incómodos, que solamente deberían conocerse a puerta cerrada. Bueno, pues evidentemente lo que hace el demonio eh, por boca de, estas, de sus víctimas es sacar a la luz todos esos pasajes oscuros de las vidas de estas personas para comprometerlas y para avergonzarlas. Bueno, pues hasta aquí la crónica. Y ahora, claro, yo aluciné porque digo, yo en mi vida me había encontrado con un arzobispo católico, hablando con esta ligereza. Y mira que conocemos casos de exorcistas que han comentado de todo. Que incluso pues han dicho que, que Satanás había entrado por las rendijas del Vaticano. O sea, que, que tampoco se había mordido demasiado la lengua. Entonces, a mí me sorprendió. Y claro, empiezo a investigar a ver quién es esta... Bueno, investigar. Empiezo a indagar por Internet a ver quién es este personaje. Y claro, ya las cosas cambian un poco. Porque ¿Por efectivamente es católico, pero de una organización, que es esta iglesia eh, que se llama... Sagrada Orden de San Miguel Arcángel, que es una orden de los exorcistas, pero que no está bajo la dirección del Vaticano. Es decir, ellos asumen el catolicismo, pero no forman parte de la iglesia. Ellos dicen que siguen el catolicismo, eh, bueno, como claro, muchos, grupos, ¿eh? muchos pero no están bajo la jerarquía, ni tienen, no. ni están ordenados, ni, no, ni no nada el por Palmar eso. De Troya. Exactamente. Sí, exactamente. Los que el juicio salió hace cuatro días, por ejemplo. Eso es. Entonces, claro, ellos, este hombre tiene una página web donde hace una convocatoria, y os leo por si os interesa, que ha hecho un programa mundial de reclutamiento de clérigos y laicos, porque debido a las crecientes solicitudes de exorcismos y a la falta de exorcistas suficientes, la orden de exorcistas está reclutando a sacerdotes, obispos e investigadores paranormales experimentados para que sean miembros. Ya sabes, Manuel... Y además, sí, os digo, porque los requisitos son que estos investigadores paranormales tienen que tener al menos, que yo no sé si lo cumplís alguno de vosotros, al menos seis meses de experiencia dirigiendo, no, dirigiendo alguna investigación paranormal. Por supuesto, luego, todos los trabajos que, que los asignen, todo lo que es el material recogido de vídeos, de grabaciones, todo eso se lo, hay que enviárselo al, al arzobispo este en cuestión para que lo administre y no se puede hacer público. Me él, la pieza. Y él comenta que todo esto empezó porque él tenía una iglesia, como decimos, católica independiente en 1980, en, en California, en Highland Park, y de pronto empezó a tener muchísimas solicitudes de personas que afirmaban tener eh, síntomas de posesión de amoníaca. Y claro, en, en su afán de atenderlas, poco a poco también se le fue llenando la agenda Y al final no le quedó más remedio que fundar esta orden de, de exorcistas y al final se dedica tiempo completo a la labor de, de practicar exorcismos desde el año 1981, cuando él ya también se autonombra arzobispo de esta La iglesia. pregunta es, uh, Juanjo, ¿qué opina el Vaticano de um, iniciativas como esta? Yo no lo sé, pero en principio quiero decir, tú puedes ser, como, de, como bueno tú mismo has estado comentando, en principio están fuera de la periferia de la, de la iglesia, entonces um, no ni entra ni sale. No lo, no lo reconoce, pero también él mismo en la página claro, web es, no, destaca no, no, que no, no está lo, sabes que no que él lo ha... digo porque si son eh, digamos sacerdotes ordenados eh, católicos en teoría se les podría excom excomulgar Pero yo, yo no tengo claro, no lo sé, He estado tratando de mirar en, no, no, en la no, no, esta, no pero hace no, hace, hace, no está ordenado, quiero decir, no está ordenado. Él se ha autoordenado, pero no ha ordenado a nadie de la iglesia, ¿no? En el Palmar de Troya uh -huh. sí que buscaron una especie de claro. subterfugio, ¿no? Con este obispo extranjero. Claro, obispo claro, sí, extranjero. Un, un filipino que eh, los es. ordenó a ellos, y luego ellos iban ordenando a su vez, pero no estaban dentro de la iglesia. Claro. Pero no es un caso único, ¿eh? Hay, hay hace poco un escándalo también en en Argentina de otro personaje que, claro, como se presenta con el alzacuello, tú no le pides el carne de cura. Claro. No, y más triste, te dice que es claro. católico. Te dice... antes iban los de cienciología con el alzacuello porque ellos sí, se sí, consideran una iglesia perfecto. y, oye, no hay problema. Sin embargo, en, en el tema de la posesión diabólica y el exorcismo católico, yo creo que ha habido un, un antes y un después. Es un, hay, hay un cambio y Josep va vas a saber a qué me refiero. Personajes laicos que llegaron a tener en España un gran protagonismo como exorcistas, ha habido varios. ¿Tú te acuerdas? a de Tomás Gumí, por ejemplo sí. pero dentro del seno de la iglesia católica, yo cuando estaba escuchando describir de ese exorcismo yo, yo he conocido a muchos sacerdotes y a muchos exorcistas, y muchos casos de exorcismo, y estaba recordando un caso especialmente espeluznante, porque quien te contaba eso, era todo un señor sacerdote católico, apostólico y romano, además con un aspecto de estos abuelos entrañables, el padre francés de Pau Solá que Josep seguramente lo recordará también, uh -huh. eh, él eh, tenía vamos su, tenía su, sus feligreses en Barcelona, y él a mí me contó que estuvo en dos exorcismos, nada más en su vida, espectaculares, uno en Zaragoza, la famosa niña de Zaragoza, que tú recordarás, eh, sí, Bruno, sí, sí, la sí. niña que salió disparada cuando la metieron en la iglesia por encima de todos los bancos. De... Esa levitó no 6 metros, sino 60, ¿eh? Claro, pero el otro que a mí me parece eh, lo que se espectacular que, claro, Gumi, eh, perdón, el padre Solade, a mí me contó que lo vio él con sus ojos, sí, sí, entonces sí, sí. te quedas así como, uf, caray, un señor con este aspecto, con esta sotana, con este, esta carita de abuelito de Heidi tan venerable, contándote esto, él dice que en París, en una ocasión, estando con, un, con el, asor, el exorcista entonces de la archidiócesis de París, que eh, iban a hacer un exorcismo también a una niña, a una adolescente, con el mismo perfil más o menos que, que el caso de Zaragoza, él a mí me juraba y me perjuraba que vio cómo esa niña en un momento determinado parecía que tenían una conversación normal entre el exorcista y ella. Cuando el exorcista empieza, según el planteamiento católico, a hablar con el diablo que estaba dentro de esa niña, él lo que dice, no es tan diferente a lo que contaba Juanjo, es que esa niña se levantó, Comenzó a caminar hacia la pared del despacho en el que estaban. Empezó a subir totalmente perpendicular a la pared, caminando hasta el techo. Siguió recorriendo el techo boca abajo. Además, él decía que una de las cosas que más le impresionó es que ni el pelo que tenía, tenía el cabello largo, Estaba ni caída. las faldas caían por la ley de la gravedad, sino que era como si estuviese caminando. Llegó al otro extremo de la pared, bajó por la otra, por la otra pared y siguió manteniendo la cabeza. Y cómica. eso lo vio con sus ojos. Esto es lo que aseguraba... Lo que decía eh, él, no, claro, no claro. ¿Cuál es el problema con esto? Durante muchos años, quienes nos acercábamos como investigadores al mundo de la posición diabólica, nos encontrábamos con estos testimonios y flipábamos. Claro. ¿no? Pero cuando llegaron los teléfonos móviles, Dejaron de producirse todos estos fenómenos. O sea que, ahora que ya hay, no en, había imagen claro, de nada. En YouTube hay miles de vídeos de exorcismos judíos, musulmanes, ah. católicos, protestantes, de todas las confesiones. Cuando tú ves los fenómenos que supuestamente se dan en las posesiones ahora, pues yo no sé si es que el diablo ya está en la tercera edad y ha perdido capacidad. No, es que además o... aquí estamos hablando, según el testimonio de este arzobispo católico independiente de California de una levitación en el techo 6 horas, que te da tiempo sí, a buscar el tomavista, No, no te da tiempo a grabar una temporada para la HBO, porque es creído que uno de hace unos años, la Meca. Iglesia Católica, el Arzobispado de Nueva York autorizó un exorcismo con cámaras de televisión, fue Se, vamos, tuvo una audiencia extraordinaria porque se estuvo cebando durante varias semanas. Por primera vez en la historia se va a ver un exorcismo católico real. El caso también de una chica que estaba poseída por un demonio llamado Minga y demás. ¿Cómo, ¿Cómo se el demonio Minga? Minga, Minga, Minga. Si sí, sí, además la... Probo... ¿Con la, la Minga la poseyó, vaya. Exactamente. Y toda la... Todo el cebo durante toda la semana era la niña diciendo, my name is minga. Pero bueno, o, o menos es algo de la minga decía. Creo que el inglés tuyo no es muy. Y eso de, de latina, la la, Lo de la minga yo ser lo tengo. Lengua, ser lo una, lengua lengua que no, hay que una, una lengua. lengua, que me que me a veces. lengua y, que y ahora fíjate lengua y que siguiendo el modelo yo y yo la lengua y yo la lengua una de las principales mezquitas de Londres, autorizó también por primera vez que entrasen las cámaras a grabar un exorcismo islámico. Y claro, entonces, tú ahí ves la realidad, la realidad social en, del exorcismo. En Medjugorje hasta hace nada, un par de años, se hacían en, el, en la colina de las apariciones, al lado de la estatua, y tú podías contemplar ahí cómo se hacía esa, esa posesión y y cómo se realizaba. Ese... cuando estás comentando eso de que mm, esas cosas que se decían que, que susurraba el demonio y demás, estoy recordando que yo en su día tuve la oportunidad de ver en casa del padre Fortea los vídeos que nunca se han emitido de sus exorcismos bueno, ahí se vio también una supuesta levitación era como mm, convulsiones sobre un colchón ¿no? Eh, que sí, había una gran sí, diferencia sí, entre sí, levitar yo vi varios, tuve Pero... la oportunidad de ver varios vídeos en, en casa del de padre Fortea Y me advirtió, antes de ponerme los vídeos, un UHS. Que, que no ahí. es lo que se acotaba, ¿no? No, no, no. no. Menos, decía sí. que no, no él, él defendía que eso era el diablo. Sí, y sí, que verdad. por ser el diablo era un gran mentiroso. Entonces me decía, Manuel, tú las cosas que vas a escuchar que dice el poseído. Tú no, no las creas, ¿eh? porque es el príncipe de la mentira. Claro, al pobre chaval que metían en la iglesia entre el padre y el cuñado, el chaval, pues un chaval que no quería estar allí, lógicamente, empezaba a decir unas barbaridades y le decía unas cosas al padre Fortea que no se pueden repetir, <risa> os podéis imaginar. el padre Fortea no, es un exorcista. No, no era el demonio, era, era, vamos, un era el que era un, un... Pero claro, cuando tú ves no la realidad de... y puedes contrastarla con el relato que durante tanto tiempo se nos ha presentado, ves que yo, claro, yo no, no puedo decir que el padre Solano viese lo que él contaba que vio pero es una pena claro. que nunca haya una cámara para grabar eso, caramba sí, es sí, sí. Bueno, a mí hubiera gustado bueno, una yo, yo tengo... para ese diablo que se llamaba Minga ¿Eh? yo, yo quiero no, contaros una sí. <risa> no, no, vale. el demonio yo Minga caros... seguro que te sale en Youtube A ver, Quiero contaros una anécdota eh, en relación precisamente a esto de los exorcismos y que Manuel conoce porque eh, estuvo presente en el debate posterior al reportaje que yo grabé para la televisión de Terrassa hace mmm, siglos. Eh, el caso es que fuimos a grabar a casa de un exorcista muy popular en Sabadell. Eh, y lo cierto es que ninguno de los poseídos que estaban en la sala de espera Porque esta es una de las cosas que siempre llama la atención ¿no? Que el diablo aguarde O sea, y paciente poseídos de... en una sala de espera ¿Con sí, turno, sí, sí, con sí, eso sí. Es estaban turno, esperando el turno para ser exorcizados ¿no? Oye, mía, Y, y eh. bueno, estas cosas que se hacen en la tele ¿eh? <risa> ¿Te importaría a una de las madres que acompañaba a una persona que estaba allí en estado literal catatónico? Eh, ...podrías hacernos como que tú eres la poseída por tal y cual... ...entonces ni derechos, ni imagen, ni historias de por medio... Eh, ...la mujer aceptó, mientras la hija, ahí catatólica perdida... ...seguía en la sala de espera... ...y cuando terminamos de la grabación... ...porque se trataba de ver en, en, en acción al exorcista... ...ella era un mero eh, maniquí en, en esa historia miramos para atrás y la mujer que estaba en la sala de espera y había desaparecido digo, me cago en la puta vas a ver tú la que se va a liar aquí que la, la esquizofrénica esta se ha marchado y, y, y, y ahora o sea va, que la hija la que aprovechó para irse se, se piró, sí, sí bueno, el caso es que termina el supuesto exorcismo y vamos, supuesto no era un exorcismo de, de aquel señor y eh, la, la hija vuelve vuelve a la sala de espera Pero absolutamente normal. Absolutamente normal. Como que, bueno, el, el, el hombre explicó eh, pues que había surgido efecto, surtido efecto. Es decir, que utilizando a la madre había logrado. Exor o sea que a la, la que estaba yo, mal era la madre. No, yo, yo creo que allí estaban los esquizofrénicos eh, vamos, por todas partes. Pero me resultó muy curioso. y, y lo cierto es que eh, a pesar de no de no haber visto jamás una levitación de seis horas ni, ni giros de cabeza eh, yo lo he llegado a pasar mal en, en graba, grabando episodios ah. de estas uh, características porque la verdad es que el nivel de emoción de emotismo eh, que, que uno puede eh, experimentar allí con poca empatía que tenga eh, lo pasas mal lo Bueno, pasas la mal. verdad es que independientemente de eso independientemente de lo que sea eh, habéis proporcionado la gente, la gente que nos escucha necesita momentos en de reírse en estos eh, tiempos bueno, oh, pues, sí, claro. eh, con la minga ha sido con, se ha conseguido, yo creo que la gente está muy agradecido, hemos salido un poquito de todo eso y hay que pensar en otras cosas. O sea que, bueno, pues sí, eh, habéis dado un momento con el El demonio este minka que a me ha dejado... Bueno, yo prefiero ni recordarlo. Manuel, prefiero que nos hables porque no puedo articular palabra de este rayo o rayos en un círculo de piedra. Sí, sí, esto es un poco más objetivo quizá, algo un poco más sí, interesante. Sí. Se acaba de publicar una investigación realizada a tres bandas por un equipo de investigadores de la Universidad de San Andrews, por la Universidad de Bradford y por una organización filantrópica privada sobre eh, unos círculos de piedras. En, en el Reino Unido existen muchas formaciones, pues, como en toda Europa y en otros lugares, de, de círculos de piedras como Stonehenge, ¿No? que es el que tenemos en la, en la retina cuando hablamos de esto, y a raíz de un descubrimiento totalmente casual de uno de ellos, estos investigadores que llevan lo que llaman el proyecto de reconstrucción virtual de Calanais eh, han aplicado la tecnología del satélite para buscar en torno a alguna de estas formaciones, otras parecidas, y de repente descubrieron una masiva, lo llaman así, masiva anomalía magnética. ¿Y esto qué significa? Pues, según este, este, equipo, liderado por el doctor Richard Bates, de la Escuela de Ciencias de la Tierra y del medio ambiente de la Universidad de San Andrews, creen haber descubierto una nueva utilidad o un nuevo uso, o al menos una evidencia, de que en alguno de esos círculos se produce ese fenómeno, esa anomalía magnética, o bien por una enorme por, por la caída de un rayo de proporciones apocalípticas o por la caída continuada de rayos sobre el centro de ese círculo que hubiesen generado esa, esa anomalía, lo que les lleva a, a partir de ahora a plantearse si ese podía ser de alguna manera el uso que se hubiese dado ...o la intención que tenían nuestros antiguos... ...a la hora de construir esos círculos de piedras... ...claro, estamos hablando, según Bates... ...de formaciones de hace cuatro mil años... ...algunas de las cuales han desaparecido... ...porque han sido cubiertas... ...por distintos eh, materiales... ...con el paso de los años... ...pero esta... esta idea de que esos círculos de piedras que siempre se ha pensado que podía ser algo simbólico algo mágico o en todo caso observatorios astronómicos que sirviesen para marcar los equinocios, o los solsticios o cosas por el estilo bueno pues ahora con este trabajo se plantea una idea um, diferente, y además yo creo que muy cinematográfica, ¿no? Esto de una especie de batería cósmica cargándose con los rayos que caen del cielo, es como... Esto también da para otra serie de Netflix. Sí, sí, sí, sí. Por lo no, menos no. la imagen es bonita, eh, llamativa. Si lo pillara Tesla, imagínate. Sí, sí. Pero bueno, sí, es muy interesante porque si es, dices que es hace 4.000 años, o sea, que nos vamos al 2000 antes de Cristo... Eh, eh, bueno, estaríamos un poco en, en una época en la que, bueno, allí no tendrían hierro todavía, pero el hecho de que de marquen determinados lugares por impactos así de, de acciones del cielo es un, algo que suele ser relativamente habitual en determinadas religiones, porque lo que hacen es como que realmente se está manifestando lo divino en lo, en lo terrestre, y es lo que ocurre, por ejemplo, con, en el mundo egipcio, donde no se conocía el hierro, Pero sí que se conocía el hierro meteorítico. Y entonces hacían determinadas claro. piezas con meteoros porque sí que consideraban que tenía un, que era una manifestación, una epifanía material de los dioses. Es que la oscuridad se borra los recuerdos traumáticos, Silvia. Así es. Esto es un experimento que han realizado con un animalejo que tiene unos genes que comparte con, con los humanos, en concreto un 60% de los genes de los humanos, y, y no es otro que la mosca de la fruta, la famosa mosca de la fruta, la dosofrila melanogaster. Bueno, pues resulta que, que en este experimento realizado por científicos de la Universidad Metropolitana de Tokio, pues han averiguado que ciertos conflictos que tienen las moscas macho se solucionan ...cuando están dos o más días en oscuridad. Conflictos traumáticos. ¿Y qué les ocasiona estos conflictos traumáticos? Pues es a, en el momento de intentar aparearse. Por lo visto, las moscas de la fruta hembras... ...son muy tozudas... ...y no quieren tener ningún tipo de relación... ...con las moscas de la fruta macho... ...y entonces el macho insiste, insiste... ...como las mujeres humanas... ...y la otra le dice que no, que no, que me dejas, que me dejes... ...y entonces el pobre, la mosca de la fruta macho... ...pues le entra tal... ...pues eso, se queda muy enojado... ...muy estresado... ...y entonces es como que se queda muy traumatizado... ...y veían que si solamente hacía el ciclo normal de día... ...y luego estaban una noche... ...pues que no se recuperaban... ...y entonces decían yo... ...vamos paso de aparearme con estas pesadas... ...que es que no me dan cuartelillo... ...y entonces pues no... ...no había ya ningún tipo de proceso... ...ni de intento, ni de nada... ...y cuando ya pasaban... ...dicen bueno pues vamos a ver... ...experimentar con las mosquitas... ...a ver cómo... ...pues dos días o más... ...resulta que ella se les olvida totalmente... ...y ya vuelven otra vez a la carga... ...y entonces lo que han sacado en conclusión... Es que la oscuridad favorece que se te olvide ese recuerdo traumático que se te ha quedado, de tal manera que piensan que puede llegar a utilizarse en tratamientos con humanos que tienen recuerdos traumáticos de cualquier índole. <risa> o sea que como, igual que cuando estabas en el cole y te mandaban al cuarto las ratas, eh, a a los humanos pero el rincón de pensar podía ese tener es, luz es, sí, pero no. el cuarto las ratas que era de mi época ese era a oscuras, para que te las imaginaras que era más terrible claro, pero y, una ¿dónde, has cosa... ¿Dónde has estudiado tú, bueno, sí, una, una cosa es en un cuarto de estos oscuros pequeñitos como que te lo hacen como castigo y otra cosa que tú estés a lo mejor en un ambiente grande, que puedas estar haciendo tus cosas pero que la oscuridadamos, que La luminosidad afecta tanto al recuerdo bueno como malo, entonces la luz es como que te da vidilla, pero no te recupera y en cambio con estos tratamientos, con una luz tenue, oscura, sí tienen ese poder de recuperación. El estudio eh, no lo habrá hecho un islandés, ¿no? No no, no no no no no no no, no, es no de esa forma lo que yo no sé si las moscas la manera que tienen de construir recuerdos es igual que los seres humanos. Claro. yo creo que la capacidad que tiene el ser humano precisamente de fabular aislándose de los estímulos externos, que es lo que te provoca la, os la oscuridad. No sé si la tendrán las moscas, ¿sabes? Entonces, por, sabes aquí... con una mosca por, por eso digo que no sé si exactamente <risa> es la <risa> palabra que es, puede pasar. Es, es un 60% que tenemos similar a, a las moscas, eso sí, lo que dicen. Pero, y luego comentan. Una, una cosa es lo genético, la claro. Volviendo a claro, lo no, no, no. de antes, el demonio Minga era el señor de las moscas. No, a... <risa> <risa> <risa> Habría que tener cuidado con él en la oscuridad. ¿no? Bueno, pero luego estos científicos también comentan que en el cerebro que existe una proteína, que si se junta con otra proteína, pues que favorece. Esto que estamos comentando Entonces pues seguirán investigándolo A ver si se puede hacer un tipo de tratamiento similar Como ayuda a recuerdos traumáticos para humanos Pero bueno, de momento El resultado, la mosca de la fruta Ha funcionado Y desde luego se recuperan y vuelven a la carga Para ver si tienen relaciones con las mosquitas hembras. Lógico, porque si no se hubieran exterminado <risa> Las noticias segunda cero Nos ponemos al tanto y después se continúa La Rosa de los Vientos Hoy hasta las cuatro y media de la madrugada rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos, estamos hasta las cuatro y media de la madrugada, esta noche, noche especial, programación extendida, la rosa de los vientos desde las 11 y media hasta las cuatro y media de la madrugada. Vamos a tener, hemos tenido ya, información sobre encuentros terroríficos en la carretera, Encuentros, los mitos, eh, encuentros entre eh, pilotos eh, con Ofris y tenemos ahora mismo, estamos en la Tertulia Zona Cero, pero también vamos a tener esta noche Ecos eh, del Pasado con Laura Falcón, vamos a tener Mujeres eh, con Historia, con Silvia Casasola y Fronteras eh, del Futuro con Javier Sevillano. Ahora, más eh, Tertulia, mucha más información. información en la tertulia Zona Cero que ahora mismo os va a hablar Juan José Chesoro el juego que tenían en varias eh, en varias eh, civilizaciones eh, pre -colominas. el juego de la pelota venía a ser algo así como el fútbol o el baloncesto de entonces ¿no? Bueno es un juego que no está muy claro cuáles son las reglas eso es increíble porque aunque fíjate que se conservan muchos juegos de pelota ha, ¿todo lo que se ha dicho es mito es real? Eh, a quién ganaban, a quien ganaban los sacrificaban. Es que no se, no se sabe con certeza, porque se conservan los eh, los, eh recintos donde se practicaba. Eh, algunos se conservan bastante bien. Eh, se conservan también imágenes de, de. jugadores desde época muy remota. Eh, se echan, se, se encontraron también eh, pelotas cuando llegaron los, los españoles de de Ule, que, que son también pues eh que como digo, bueno, más o menos se sabe realmente lo que eran, y hay ilustraciones, pero realmente lo que son las reglas en sí, la finalidad que tenía, con exactitud no se sabe. Se conoce que no era un deporte, sino que realmente era algo más, que estamos hablando de un ritual, que seguramente estaba asociado, porque se ha aparecido también en algunos, en algunos grabados antiguos, con recreando algunos de los pasajes de lo que se considera la Biblia maya, que es el Popol Vud, Eh, y entonces se, se piensa o se asocia también que la pelota tenía que ver en muchas ocasiones con una especie de símbolo del, del astro rey, del sol entonces lo que hacían los jugadores era mover eh, la pelota como si fuera el sol a veces también lo que era el recinto donde se jugaba el juego de pelota en la mayoría de las ocasiones estaba por debajo del nivel del suelo del pavimento de la urbe donde estaba ese juego de pelota y eso indicaría que haría como una especie de alusión al inframundo o sea que todo... Era muy simbólico, todo tenía que ver con la idea de que el sol durante la noche pues como que va al inframundo y luego durante el día tiene que hay que hacer también una lucha y tiene que hacer un esfuerzo para que cada día, un poco similar a lo que pensaban los egipcios, de que el sol tenía que hacer el esfuerzo y toda, toda la sociedad tenía que hacer una serie de rituales para que el sol al día siguiente volviera a salir. Eh, no estaba garantizaba garantizada que realmente hubiera un, un nuevo amanecer, ¿no? Y entonces, Pero las la reglas concretas de si al final como tú decías Bruno, se sacrificaba alguien si o había no, no, no está que meter claro. la pelota por el aro, esa, ese aro tenía el tamaño un poco más de la La pelota, tiene que ser muy preciso ese aro se encontraba 2-3 metros de altura en la parte de los laterales de ese campo. Pero fíjate que por ejemplo la introducción del aro es algo tardío o sea los primeros juegos de pelota no parece que utilizaran aro eso se incorpora ah, ¿sí? después sí, y luego sí, parece vale. que se puntuaba, eh, había diferente Eran puntuación. canastas en cierto modo ¿no? Sí, eh, la idea era que el juego incluso acababa, según cuentan en algunas de las crónicas que se conservan, acababa cuando alguien introducía el balón por ese aro O también con, tenía como algún tipo de punto, daba algún tipo de puntuación, cuando golpeabas en los bordes del aro. Ah. Pero el hecho de, por ejemplo, si se sacrificaban o no los personajes que había allí si en ocasiones. De eso se ha hablado muchísimo. Pero parece que no está claro. O sea, yo lo que conozco es que hay sus dudas. Parece que en algunos momentos puede que sí, que además paría. Era el, eran... que, el que ganaba, creo que era el que se tenía que sacrificar. Pero ya digo que no yo, yo no lo tengo claro, ¿eh? porque incluso. Pues yo me fijaros, ganar, cuando... claro. Sí, sí. Cuando estuve en. El... Bueno, es que también se ha dicho que la pelota que se utilizaba, la que tenía que entrar por el aro, eh, con las eh, rodillas, eh, con los muslos se eh, tocaban, también se ha dicho que la cab... Perdona, que las pelotas eran cabezas de personas yo, yo, eh, ya te eso digo que no es... una claro por es eso, el mito sobre el mito, por eso ¿no? te digo que lo que son las reglas exactas no se sabe o sea además como hace una unas semanas estuve allí en guatemala en el museo de ciudad de guatemala eh, claro, tenían ahí es una estamos en una de las zonas también de los epicentros de la cultura maya y tenían pues muchos elementos de juego de pelota había figuras de jugadores y justamente también en los paneles te insistían en que las reglas no están claras que más o menos se deducen pero no termina de, de saberse con exactitud cuál era el funeral y seguramente estamos hablando de algo Que, que como además ahora ha demostrado este nuevo descubrimiento es más antiguo de lo que se pensaba estamos hablando de entonces es posible que lo que sería la normativa de ese ritual pues eh, haya variado ¿no? porque justamente lo que han recuperado ahora en las tierras altas de, de méxico en oaxaca eh, han sido dos canchas de juego de pelota que tienen una antigüedad que se sitúa en torno al 1374 eh, antes de cristo. Claro, en todo este periodo, hasta que llegan los conquistadores en 1500, pues fíjate, estamos hablando de 2800 años. Pero ya existía entonces. Asistía, ya existía. O que... que fue un juego que existió durante prácticamente 3.000 años lo que han descubierto aquí es la cancha de juego sí, entonces sí, sí. si se ha descubierto la cancha es que evidentemente ya estaba el juego claro. bastante consolidado no estaban haciéndolo simplemente digamos en un campo y tal a improvisado sino que además estaba como muy institucionalizado y ellos además esto, estos eh, investigadores que son de la universidad eh, George eh, Washington en Estados Unidos hicieron el descubrimiento en el año 2015 y ahora es cuando han presentado los, eh, los resultados y en este artículo lo que comentan es precisamente que hay que replantar plantearse algunas cuestiones sobre el origen del juego de pelota entre ellas es que siempre se había situado el origen en las tierras bajas de méxico y ahora parece que claro este antecedente que además se distancia con respecto al hallazgo más remoto que se tenía del que se tenía conocimiento en chiapas de un juego de pelota hay una diferencia de 800 años y ese otro hallazgo se situaba en las en las tierras eh, bajas entonces se pensaba que había nacido ahí y ahora bueno pues lo cambian un poco de ubicación geográfica pero lo más interesante interesante para ellos sería que creen que por las características arquitectónicas de este eh, de estos dos juegos de pelota de estas dos canchas de juego de pelota se ve que hubo una evolución que hubo una sofisticación y además que seguramente estos cambios obedecían a que eh, estaban dentro de unas sociedades que también se fueron haciendo cada vez más complejas entonces para ellos creen que, que realmente esto indicaría que estamos ante, ante un poco lo que os comentaba antes, que no era un deporte que nunca se ha considerado un deporte, era más bien un ritual que en ese ritual además por uno de los glifos que va asociado al juego de pelota suele estar el, el glifo también ligado a la figura del gobernante, con lo, lo cual también se ha especulado con que uno de los gobernantes a veces era participante del juego de pelota, incluso decían que en ocasiones que cuando muchas veces en, cuando había pugnas entre dos urbes pues que se podían dirimir las en vez de ir a una guerra abierta pues dirimir esas diferencias como si fuera una especie de duelo o de como la, en ese de, campo de juego exactamente una especie de torneo en ese campo de juego entre los dos gobernantes pero yo digo que no queda claro por lo menos yo no he encontrado con claridad si al final se sacrificaba si se sacrificaban los vencedores se sacrificaban los perdedores eso es bastante confuso lo que sí que ellos eh, dicen es que al, al ver Que, hay una, que, que va habiendo una serie de cambios en lo que es la cancha por ejemplo ellos han detectado que las más antiguas pues no tenían una serie de tenían como una especie de banco bastante rudimentario pero luego en la siguiente cancha que ya es un poco posterior en el tiempo la separan creo que son 150 años más o menos sí que se ve que se va mejorando bastante el, eh, lo que serían las gradas y eso indicaría que hay una evolución del, de lo que es el... el el recinto, que al mismo tiempo coincide con una evolución también sociopolítica. Entonces, como que una cosa va reflejando a la otra y que van de la mano. ¿Por qué? Porque realmente la cancha sería un reflejo de todo lo que sería la jerarquía social, las relaciones de poder el sistema de creencias que hay en esa urbe, y por eso también se le da un lugar, una ubicación dentro de la ciudad, uh -huh. muy importante, cerca de los templos, pero cerca también de los palacios, de los recintos de poder, sí, sí, sí, porque sí. forma parte del entramado con el que estás haciendo, no un deporte, sino que estás haciendo política, uh -huh. y en estas comunidades la política iba unida a las creencias religiosas, ¿no? O sea que, bueno, Eh, lo ya digo, un poco son las novedades de este estudio que no llega a, a desentrañar el fondo de lo que comentamos, de esas reglas pero sí que por lo menos amplía bastante la antigüedad y las características del juego que parece que era mucho más antiguo de lo que se pensaba y tenía una, un papel, era mucho más relevante de lo que se pensaba también es que esto que nos estás contando remonta el juego de la pelota esa especie de mezcla de fútbol de baloncesto que se hacía es que es la forma de definirlo Hace 3.000 años ya, 1.500 antes. Mil, llegada... Este es 1.374 antes. Y, y de, ya digo, y, y actualiza porque la anterior ha 3.000 años antes prácticamente de la llegada de los españoles a América. Y actualiza, ya digo, o sea, lo que hace es que proyecta en la antigüedad este juego 800, 800 años más del último que se tenía, del sí, que se sí, consideraba sí, más sí. antiguo, que estaba en torno al 500 y pico. Bueno, Manuel. Hay, hay, hay cerca, si no, si no recuerdo mal, de 1.500 eh, campos o canchas de, de pelota. En prácticamente cada entendido... en ciudad de Maya, Azteca, cada ruina tiene, o cada ciudad en ruinas eh... tiene su eh, campo de juego de la pelota. Y por lo que tengo entendido, que no sé si me lo puedes confirmar o no, Juanjo, creo que se llegaba a apostar. Es decir, que más allá de que ritual o no, yo creo que había una cierta concepción deportiva. Eh dentro del, del, del campo de, de pelota, habida cuenta de que se producían, según lo que yo tengo entendido, apuestas eh, para uno u otro equipo. Pues sí, yo, yo no lo sé con ganar, esa actitud, pero perder, no, no me estrellaría. No, por ejemplo, todo lo que son, si lo llevamos un poco a un terreno donde sí que está muy bien documentado, que es todo el tema de lo, del circo romano y sí, todo sí, lo que sí, son sí. las carreras, todo eso eran... También era un ritual, era un ritual a los uh -huh. dioses. Lo que pasa que también sí. luego ya... Es que al cierta final cierta se impuso medida, la parte lúdica, ¿no? Pero estaba mira, rodeado ya, ya de... Que, ya que lo dices, juega precisamente... Eh, o se puede establecer un paralelismo muy claro con el tema de los gladiadores en, en, en Roma porque efectivamente hay un componente ritual pero hay un componente deportivo y hay un, hay un componente para vivir eh, conflictos incluso entre pop, eh, propios pueblos de Roma, es decir que eh, en cierta medida cumple esa misma función, pero fíjate, llevado a América y con una antigüedad extraordinaria Manuel Carvallal Los manuscritos del Mar Muerto los no manuscritos del bueno. mar muerto anda que bueno, un caso concreto que nos vas a contar espectacular sí. bueno, esta semana esta semana eh, bueno con ya, ya existían sospechas desde el año 2018 pero eh, los la colección de manuscritos del mar muerto que se exhibía en el museo de la biblia en Washington, en los Estados Unidos eh Sí, todos... Olían ha muerto, nunca mejor. Dicho, ¿no? olían, olían rarito, sí. Y en el, en el año 2018 eh, con, ya se detectó que cinco de los manuscritos eran falsos y eso hizo que el responsable de, del museo, Jeffrey Cloja Eh, decidiese que se hiciese un análisis más minucioso de toda la colección de, de los dieciséis fragmentos que se conservaban en este, en este Museo de la Biblia y bueno, el resultado para, para sorpresa, escándalo y escarnio de los investigadores que admiraban esas joyas de la historia del cristianismo es que no uno, ni dos, ni tres, sino todos eran falsificaciones falsificaciones realizadas en el siglo XX Eh, que ahora, a través de las nuevas técnicas que se están utilizando, esperan poder llegar a identificar al autor, pero al parecer, según sale a la luz a raíz de esta noticia, esta fue una práctica, y de hecho sigue siendo una práctica relativamente eh, frecuente, En, en los suburbios del mundo de la arqueología en. hace unos años, yo recuerdo que se celebró en Estados Unidos una exposición de todas las piezas eh, compiladas por egiptólogos a lo largo de décadas y que se exhibían en distintos museos norteamericanos durante años y años y años como si fuesen piezas auténticas pero que al ser sometidas ya que es lo que ofrecen las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas de investigación a nuevos procesos de verificación resultaron ser falsas y además falsificadas de una forma muy ingeniosa a mí me lo explicaron en el Cairo en una ocasión que, porque hay profesionales que se dedican a eso hay gente que vive de fabricar falsas antigüedades las envejecen que son piezas pequeñas lógicamente dándoselas a comer a una oca y utilizando los mismos ácidos de los jugos gástricos como envejecedor luego son excretadas, lógicamente limpiadas y que eh, vendidas a los egiptólogos y a los arqueólogos inexpertos como si fuesen piezas de... Pero no serán botijos ni... <risa> Ánforas, ¿no? Depende ni rollo, de la OCA. la OCA Esto ya depende de la OCA digna de, de museo Depende también. de la OCA Manuel, y entre la minga y esto estás. Sí. Oye, te diré que acabamos <risa> de entre encontrar minga. acabamos de encontrar una minuciosa investigación, el vídeo del exorcismo bueno, confirmamos el video, el video Bueno, tú. el vídeo el ah, vídeo lo, lo encontrado. Yo yo vale, vale. Que está, está y no solo era Minga, también la poseía <risa> que opción, y, y, y Minga. Que suena pues no sabemos en qué orden? Suena a vale. <risa> a vale, de <risa> No, pero hay una cuestión con lo que comentabas de los manuscritos del mar muerto que que yo no sé si en esta noticia hablaban de que eran pequeños fragmentos, ¿sí? Sí, 16 ¿no? eran realmente fragmentos. Claro, porque lo que ocurrió es que cuando empiezan a aparecer los manuscritos del mar muerto Eh, los beduinos que los hayan empiezan a venderlos por, por fragmentos porque se los pagaban por fragmentos entonces dicen, hombre, pues si yo tengo el libro completo tengo el rollo Exacto. completo, voy a ir vendiéndolo por fragmentos porque saco mucho más bueno, lo que te hacen con los por piezas o sea, claro. que vendiéndolo completo ¿qué es lo que pasó? que los compradores occidentales el, el principal comprador dijo se empezó a dar cuenta de cómo estaba funcionando esta transacción económica y exigió, o sea, premiaba mucho más el que le llegaran con un con un rollo completo que no compartes y entonces a partir de ahí, curiosamente, empezaron a aparecer ya el libros del mar muerto manuscrito del mar muerto eh, con con el rollo completo ya no con fragmentos la siguiente información y joseph eh, nos habla del caso vamos a contarlo protagonista una embarazada bueno te refieres a la embarazada que ya no está embarazada sí. porque ha tenido el hijo oh, pues sí, sí, en, sí, pero, la, en febrero, noticia lo pero lo la noticia tener, ¿no? eh, es claro, suele pasar sí. es flipante sí. la noticia es flipante porque hablamos de una británica Samantha Stoney que eh, bueno, ya pues estaba muy feliz de ser eh, mamá eh, y se va a hacer una ecografía de estas tipo 4D, de estas que son imágenes eh, tridimensionales que más allá de, de, de de lo extraordinario, emotivo que pueda resultar hacerte una ecografía de este tipo pues va muy bien para ver la actividad fetal y eh, a partir de ese momento la mujer al observar la fotografía que el pediatra le da de la, de la actividad del bebé ve que hay una posición en las manos que le resulta muy familiar esa posición se corresponde Con la posición que habitualmente tenía su abuelo Arnold Spencer cuando estaba vivo. Porque Arnold sí. había muerto. ¿Y qué pensó la mujer? ¿Qué pensó Samantha? Porque se había reencarnado. Que se había reencarnado en el hijo que llevaba en su, en su vientre. El abuelo había muerto en 2017, es decir, mmm, tres años antes, con 87 años de edad. Y eh, al parecer... <ríe> perdón, eh, estaba muy unido a Samantha emocionalmente, y yo creo que esta mujer debió de quedarse tan eh, tan colgada ¿no? de, de la muerte de su abuelo que al ver eh, a imagen pues relacionó inmediatamente que aquello era un objeto de reencarnación que su hijo era la, re la reencarnación de su abuelo fijaos que Qué, qué, qué rayada tiene la mujer que cuando ha nacido el hijo, ahora en el mes de febrero, le ha llevado a, al cementerio a conocer la tumba donde está él enterrado, porque ya está convencida que es el abuelo, <risa> que encima le está mart martilleando con la idea de que es el abuelo Arnold. Le está contando toda la historia familiar como si fuera el abuelo. Es decir, este niño le va a pasar como al, al, a Osel, ¿os acordáis de Oselito? Sí, eh, claro. Pues, no diríamos, pues va además, a pasar lo mismo. Está con él. Predestinado, sí, sí, sí. predestinado... a ser un caso de la tierra. Exactamente, exactamente. En el caso de Osel, en el caso de este señor no. en el caso de este el caso señor, señor de Osel, no. Sí, sí. Pero Era una cosa es, tremenda. O sea, si he elegido de un niño un esta... Perdón, sí, sí. hay un niño que le decían, eres Dios, eres Dios, eres Dios, <coughs> y él quería jugar, él quería jugar, quería... Oh, Hombre, hay un caso más dramático, bueno, sí, hace claro. unos años, el de Jerusalén Triana También López. el niño, que, eh, que, que era sé. un niño en España, eh, hace 30, 35 años, eh, la gente no se acordará, ...pero fue muy famoso en su momento... ...muy famoso porque los porque padres... era Jesucristo... Sí, sí, los ...era padres... la reencarnación de Jesucristo... ...nada más y nada menos, no uno cualquiera... ...sino Jesucristo... Hecho, ...bueno, pues padres... estaba aquí al lado... ...en San Sebastián dos yo, yo, Reyes... Sí, el... si, elegí, ...si elegí precisamente esta esta noticia... ...es porque me parecía... ...muy jugoso... Eh, ...el asunto de ver cómo ...las creencias de los padres... ...pueden ser determinantes... Eh, ...para los hijos... Y en este caso, como la fe de una mujer, más allá de lo equilibrada o poco equilibrada o mucho equilibrada, que puede estar, eh, que puede estar perfectamente equilibrada, pero tener una creencia en la reencarnación... <tose> y en este caso pues relacionarla con su propio abuelo, que una simple fotografía de un gesto que puede ser absolutamente casual eh, sea determinante para que el niño crezca en un ambiente en el que él ya va, va a estar, cuando tenga uso de razón, diciendo que fue eh, o que es la reencarnación de, de, de su abuelo Arnold. ¿no? Y esto puede ser muy determinante, en este porque en el, el abuelo ese... Arnold... Sí, dime. en el fondo es, es la historia de la humanidad, o sea, lo, los padres siempre han sido determinantes a la hora de inculcar a sus hijos sí. sus propias creencias sí. religiosas. Todos mm, hemos sido educados teniendo una opinión sobre sí, lo que yo lo no elegí, yo no elegí bautizarme, claro, por Hombre, pero hay casos más graves, el crimen de honor, por ejemplo, que es una realidad todavía en el siglo XXI, fundamentalmente asesinatos de mujeres por parte de sus familias, o de las familias, que es lo más terrible, de sus maridos, que las matan. Hay, hay, se habla de hasta 20.000 casos de crimen de honor al año, no solo en el contexto musulmán, también pasa en la India, pasa con el sikh por ejemplo, con los hindúes, uh -huh. más, más condicionante que eso, desde luego, no, no, no me imagino. O sea, que en el sí, fondo pero... es que tu madre crea en la reencarnación y te inculque a ti esa creencia, bueno comparado con otras cosas que hay por ahí, pues es de lo menos grave. Ahí lo dejo. He dicho. <risa> Yo pensaba que iba a continuar. Bueno, vamos a abrir un tramo con una serie de informaciones relacionadas con el tiempo que nos ha tocado vivir, pero vamos a salir un poco de, de la información, de los datos. Vamos a dar una serie de, de cosas. ¿Desde cuándo se sabe que es una pandemia Silvia bueno se está especulando mucho aunque no vamos a comentar el tema pero incluso hasta Bill Gates está ahí también en uno de esos vídeos de conferencias y tal pero vamos en este caso tiene que ver con un equipo de expertos de la Organización Mundial de Salud de la OMS y se supone que en 2008 pues realizaron un estudio un estudio en el que hablaban y especulaban con que iba a surgir una enfermedad a la que llamaban enfermedad X Esta enfermedad X eh, pues es un estudio que realizó Peter Darsak. Este señor es un experto en ecología de las enfermedades, que es una rama de la ecología que analiza mecanismos, patrones y efectos de la interacción entre los virus y los huéspedes. Bueno, pues a principios de 2018, como decía, Darsak pues eh, acuñó este término de enfermedad X y decía que iba a ser la próxima pandemia. ¿En qué se basaba? Decía que esto iba a estar provocado por un nuevo patógeno, que este patógeno era desconocido y que todavía no había sido ingresado o padecido por la población humana. Eh, según los expertos de la ONS, pues decían que esta enfermedad X resultaría probablemente de un virus originado en animales, animales de vida silvestre, y además que surgiría en algún lugar del planeta con un gran desarrollo económico. La verdad es que ciertas características coinciden mucho con lo que estamos viviendo. Por si fuera poco, también dijeron que esta dolencia se confundiría con otras enfermedades en un comienzo del brote, que se propagaría rápidamente y silenciosamente. El equipo, además, especuló con que el tema de viajes en avión... El comercio, las actividades varias de las personas, pues favorecerían este viaje, esta propagación de la enfermedad a diferentes rincones del planeta, dificultando la contención de esta enfermedad llamada X. Todo parece como un visionario, ¿no? Luego veremos en qué se basa esta persona. También decían que uno de los resultados o graves problemas sería que causaría una gran mortalidad. Una mortalidad más alta incluso que la gripe. Bueno, pues todo esto que estamos comentando pues tiene como muchas similitudes con lo que estamos viviendo con el virus del COVID-19 y ellos además incluyen que no eh, tiene nada que ver con una conspiración. También sabéis que se ha hablado que este COVID-19 pues, es ser una conspiración, que se hubiese soltado, pero ellos esto lo, recha lo rechazaban y lo rechazan incluso porque dicen que sería algo mmm, muy inadecuado porque si realmente fuera algo que se quisiera controlar, este tipo de virus son incontrolables y no se puede incluso prever ni las repercusiones que puedan que puedan tener o sea, aquellos. Este tipo de enfermedad X lo rechazan como un posible conspiración para controlar X intereses. Bueno, ¿qué es lo que peor dice eh, darchak Pues que dice que tenemos que estar preparados porque este tipo de pandemia, este tipo de enfermedad X, no va a ser la última. Que, no que vamos a tener alguna más de características como poco. similares. De características similares. Dicen además que, aunque nosotros ahora estemos locos porque se desarrolle una vacuna, según este equipo de la OMS, dice que Con las vacunas y medicamentos para estos agentes que en principio se vayan, ido con, se vayan conociendo, no va, a ser, no va a ser la solución para contener o, o intentar evitar este tipo de problemas, que lo que se necesita para intentar contrarrestar o tener una defensa o una estrategia a este tipo de cosas que pueden surgir, pues que lo que se tiene que, que, que tener en cuenta es pues que, que, pues eso que tiene que ser algo mucho más importante. Como por ejemplo, dicen que tenemos que estar eh, receptivos o que lo preparemos o que esa estrategia esté fundamentada como si fuera como el terrorismo que tenemos que estar eh, teniendo este tipo de, de, de orientación similar a, a acoger y a defendernos como si fuera un atentado terrorista. Que se tienen que realizar tareas de inteligencia, de prevención, de investigación y de desarrollo en términos científicos para intentar eh, ver las posibles fuentes, las posibles amenazas, que las claves es intentar estar muy pendientes de según hablamos que hemos dicho que estos eran expertos en ecología en enfermedades, ¿vale? Que los puntos clave serían hacer análisis previos sobre zonas de agricultores, sobre comunidades rurales, sobre guardias forestales, sobre poblaciones nómadas y cualquier persona que tenga un contacto constante con la vida silvestre. Que los mercados de animales vivos, el estudio de las redes clandestinas de comercio de especies protegidas o raras, también aportan datos a tener en cuenta. Que las redes sociales como para intentar detectar una semilla o un foco de posible epidemia. Si en esas redes sociales se hacen eh, o se detecta información sobre fiebres, enfermedades, algún poquito bastante fuerte, claro, bajas laborales, el uso de Big Data también podría ayudar. Todo eso serían señales claves para, en cuestión de horas, poder localizar un posible foco de estas pandemias de enfermedades X que nos pueden llegar en un momento dado sin saber que a gente lo provoca. Con lo cual, lo que dicen es que tenemos que coger y que la defensa que podemos hacer a este tipo de cosas es como si fuera un ataque terrorista que no se puede evitar, pero sí se puede intentar localizar o focalizar para intentar rápidamente ponerle ese freno o, o acotarlo, no dejar que se extienda como si fuera una cosa normalita como nos ha ocurrido en esta ocasión y que al final pues que se produzca un caso, una pandemia. ...grave que se está intentando controlar. Vamos, que igual que con lo, el tema terro, de, los, de los lobos solitarios... ...o lo, el terrorismo, pues se tuvo que hacer un cambio... ...a la hora de hacer una estrategia de defensa... ...pues a la hora de hacer este tipo de pandemias... ...de enfermedades X con patógenos desconocidos... ...se tiene que intentar hacer una especie de estrategia similar. Fíjate que um, yo siempre... Um, eh, eh, He sido bastante conspiranoico en, en todas estas eh, cosas que afectan a la humanidad de una manera tan eh, estruendosa como la que estamos eh, viviendo ahora. La noticia que acabas de dar encaja milimétricamente con otra que yo tenía prevista, la del evento 201, que no sé si vamos a tratar o no y por lo tanto no, no quiero... Eh, destrozarlo en este momento, pero sí quiero hacer una reflexión, y es que eh, todas estas políticas y todas estas reuniones están, eh, de alguna manera, eh, tratando de paliar los efectos de... y ninguna... Claro, solución es tiene todo el mundo, no, Nunca hace prevención. Todos. Pues que no haga antes, Jolines. Quiero decir, quiero decir, prevención. ¿Por qué eh, saltan... Eh, los virus de eh, los animales silvestres a los animales domésticos eh, Y de los animales domésticos a los seres humanos Pues porque nos hemos comido el lugar donde habitualmente estaban esos eh, animales silvestres Es decir, esas eh, megaciudades asiáticas sí. como Ojo Las, eh, los modelos que se han llegado a hacer tanto en la enfermedad X como en el evento dos uno eh, tuvieron como ...digamos, punto de partida no Asia, sino América... ...y sabéis qué lugar específicamente de América, de América del Sur... ...Brasil, ¿por qué? Porque se están produciendo una deforestación extraordinaria... ...y por lo tanto haciendo que la fauna silvestre huya hacia otros espacios... ...esos espacios, oh casualidad, suelen ser lugares donde está el ser humano donde se eh, tiene necesidad de comer, por lo tanto van a comer animales domésticos. Eh, quien ha podido salir vivo del ataque de qué sé yo qué especie, ha podido transmitir una determinada enfermedad que luego pasa a los seres humanos y a partir de ahí nace el nuevo virus. Bueno, pues ¿por qué no se legisla? ¿Por qué no se impide eh, que esas mega que esa deforestación, que todas esas eh, cuestiones que se relacionan con el cambio climático, y con los malos hábitos y malas prácticas económicas eh, se lleven a cabo. A lo mejor haciendo eso vamos a impedir y vamos a tener que gastar mucho menos dinero... ...que en mascarillas... ...en respiradores y en hospitales... Eh, ...que en dos días... ...igual sí vamos a tener que volver a utilizar... ...por desgracia... ...porque eh, el cambio climático... ...y, el, y, ese, y ese, eh, esa invasión... ...de los hábitats de la vida silvestre... Eh, ...persiste... ...pero yo creo que sería... ...una inversión mucho menor... ...y, y más... Eh, ...en términos de rentabilidad... Eh, ...mucho mejor... El, el hacer políticas preventivas yo lo que pasa que bueno el, el tema está en que lo que van comentando ya los expertos es que antes eh, teníamos una epidemia o una pandemia cada 40 años en el siglo XX y ahora la vamos a tener prácticamente cada 10 años, si repasamos lo que han sido las últimas alertas sanitarias que se han producido solamente en nuestro siglo desde el año 2003 hemos tenido el SARS, el MERS, la gripe A eh, el ébola, el Zika polio y ahora el coronavirus Y es muy difícil saber por dónde va a atacar el enemigo porque cada una de estas... Sí que hay algunas que se manifiestan a través de neumonías pero acordaos que en el siglo XX tuvimos la gripe del XVIII y luego tuvimos el SIDA. Y uh -huh. claro... ¿Cómo, ¿Cómo preparas tú? Porque no sabes por dónde va a ir. Las dos, sí, las dos eh, Juanjo, características. Pero las tres últimas han sido coronavirus. Las tres últimas son sí, sí, sí. coronavirus. Sí, pero luego SARS, tienes MERS y, y, bueno, y el COVID-19 son coronavirus. Pero tienes no, porque has tenido el ébola, tienes la polio y tienes el Zika. Y claro, es que quiero decir, el tema está en lo que tú has dicho, que efectivamente el cambio climático está alterando los nichos ecológicos de los animales y eso hace que. Eh, se produzca lo que se llama zoonosis, que es esa ese transferencia que hay de determinados virus a, a los seres humanos. Pero hay un segundo factor que antes no teníamos y tan extendido como ahora, que es la globalización. Y que hay que empezar a entender que determinados aspectos que considerábamos que eran locales o regionales, ahora ya no son locales y regionales. Y, y lo hemos vivido, desgraciadamente, con Italia, que nos parecía algo súper lejano, Y nos hemos dado cuenta de que, de que no, de que no lo era. Y no lo hemos querido ver. Y lo mismo ha pasado, pues fíjate, con China. Que pensábamos que también era algo, como ha ocurrido otras veces, que eran fenómenos que se lo han comido ellos y que a nosotros no nos, íbamos, no nos iba a llegar, o el ébola, que por, nos llegó un caso. De, dos. de hecho, China en su momento tuvo también sus, sus enfermos de coronavirus y no se había claro, eh, extendido. Y claro. ahora, en cambio, ha sido pues, eso global. Ellos ya llevan eh, todo lo que es esa zona, precisamente por esa reiteración del fenómeno, tienen una serie de alertas y tienen una preparación, una predisposición que nosotros no tenemos porque una de las cosas que se dijo aquí, por ejemplo, en Europa, cuando la famosa gripe A, es que todavía ha sido un negocio. Entonces, sí, sí, sí. claro, y que se había gastado un montón de dinero para nada, y que nos habían engañado y nos habían estafado. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que como tampoco había mucha... bueno, vamos a gastar, pues no sabemos si vamos a gastar o no, a ver si va a pasar como nos pasó la última vez. Y ha habido ahí un sesgo, también ha habido un sesgo, y bueno, pues ahora estamos pagando las consecuencias. O sea que todo tiene también su explicación y es, y es muy ha, difícil. Ha habido más de un sesgo, porque... Eh... El primero es este, el de bah, si la gripe aviar gastaron miles de millones en vacunas, para nada. El segundo sesgo es, es como una gripe. Esto, hmm. ¿cuántas veces no lo habéis escuchado? Caramba, hay que decir ya de una puñetera vez que no tenemos medicamento, no tenemos vacuna y tenemos delante un eh, virus de, que desconocemos todavía su comportamiento. Es decir, eh, todas estas personas que están curadas mmm, van a tener que tener una determinada fase de estudio con algunas de ellas para saber qué efectos tiene esto, si, si eh, pueden o no pueden eh, seguir contagiando eh, o qué tipo de alteración o de... Eh, Eh, lo diré, eh, eh, eh, me sale antivirus, no, eh, de anticuerpos, perdón, mm. eh, ha, han podido generar para que esto pueda, de alguna manera, convertir esto en algo estacional o en algo eh, para lo que ya tengamos unos an anticuerpos de forma natural. Bueno, todo esto. Eh, eh, hay, hay que tenerlo en cuenta pero son sesgos que se han ido manteniendo y que además, fijaos eh, qué curioso es el poder en ese sentido, ¿no? Eh, ahora se limita la información a determinados ámbitos, en el sentido de cuidado con los bulos, pero ¿cuáles son lo, los bul, lo, digamos los medios que no dan bulos y los medios que dan bulos? Si al final hemos comprobado y en no, estos temas lo más lo que en ninguna otra Pero vamos a ver, Bruno, cuando la, la gente no lee el Nature, la eh, gente no lee el Nature, por no leer, no lee ni el mundo ni el país, no, no lee no, nada, pero lee no es el titular científica, del Twitter. Pero la información científica es la que eh, yo creo que hay que potenciar y, y extremar toda la información sobre el virus, toda la información, información científica, la hay. Perfecto, claro que la hay, hombre, claro. Acab acabaríamos mal si no la hubiere, pero, pero el tema es que a nivel popular prima el cuñadismo, mm. o sea, cuántos de vosotros no habéis recibido en vuestro WhatsApp, bueno. el, el, el del Ramón y Cajal, el bombero torero, el, la enfermera Pepa, es decir, todos hemos visto o oído... 50. No, 50. Es que además es que no da tiempo, claro. es imposible, o sea, es, es constante, esa, es, constante. Pero todos esos, estos son, como dice Juanjo, sesgos que unos eh, instados por el, por el establishment, otros por la propia sociedad, eh, han, han bajado nuestro nivel de defensas a un nivel eh, brutal y estamos eh, recogiendo los efectos ahora mismo. Bueno, pues eh, lo que vamos a eh, hacer y lo que queremos y lo que deseamos eh, eh, a todos nos une vencer al enemigo lo que por sea, que sí. y, y luego ya vamos a discutir ¿no? sobre, sobre y, y, y a traer algunas lecciones aprender, claro, por sí, ejemplo sí, hay sí, una sí, cosa sí, que creo que, que debe quedar clara y es que ya no existen problemas regionales desde que existe la globalización no existen problemas regionales sobre y, no eso, manera, sobre y no hay manera de, de entenderlo en una entrevista en El País hablaba Aridi, el pensador, el Eh, la gente, el personaje que ha hecho ensayo es seguramente la mente más lúcida del mundo, eh, a nivel intelectual en este momento, en donde hablaba de eso, de que ya vivimos en un mundo globalizado y en la edad media la peste negra tardó muchísimo tiempo en llegar, ahora tarda unos minutos en, o unas horas de un sitio a otro, ¿no? Bueno, pues sí, haya, pero haya... gracias al desarrollo científico, pues... Esto no es la peste negra. Es que hay una tensión entre lo que es la, la globalización, eh, las democracias y los estados. Son tres, tres pilares que ahora mismo están en tensión y cada uno está tirando de su lado. Porque si tú potencias la globalización... Claro, disuelves a los estados y también tienes que ver en qué medida la democracia pues busca esos canales de representación de que la gente se sienta representada en, en instituciones transnacionales que también están fallando. ¿no? Entonces, claro, es muy difícil porque está cada uno, cada vértice del triángulo está tirando de un lado de otro. Ya, pero es que incluso una de las cosas que se comentaba de cara a eso que estás diciendo tú de la globalización es que debería de haber estrategias, estrategias internacionales o mundiales. Yo sé que es muy complicado. ¿Eh? pero que eh, atendiera este tipo, este tipo de pandemias, porque si hoy por hoy eh, estamos todos mm, con una movilidad constante, pues tienen que tener también en cuenta este tipo de cosas que al final afectan a todo el mundo. Entonces tiene que haber unos grupos X dirigidos por quien ellos crean conveniente, científicos, no sé, es que es, ya sabemos que todos están interactuando con todos, pero es que tiene que haber una estrategia común para este tipo de cosas, porque es que Pe lo que si hemos es, hablado si que es, es que se está dando Siria, el problema es ese. dos por tres. El, el, fundamentalmente el problema es ese, es decir, la coordinación, pero no me refiero a coordinación nacional, no, no, no, no. O sea, cuando España va a comprar mascarillas o respiradores al mercado. Las empresas tienen que repartir, no solamente para España, para Italia, claro. para más de 116 países. Y, por lo tanto, están haciendo un negocio brutal con la salud de todos los seres humanos de este planeta. Pero es que decir, eso deberían de acotarlo X con ley o lo eh, que organismos fuera. Organismos claro. supranacionales, claro. Tipo OMS, tipo ONU, no deberían de estar por encima de todo eso. Y, por lo tanto, si esto es una guerra que es lo que planteaba, eh, lo has dicho muy veladamente, eh, este, el de IBM, demonios, el... no, Bill, Gates. Bill, Gates. Bill Gates, en 2015, en una conferencia, que eh, las, las guerras a partir de ahora ya no serían con bombas atómicas, sino que serían a través de microbios, serían a través de virus, de, de, de, de, de pandemias, ¿no? Y que era muy importante que los estados cambiaran el chip e invertieran en, en, en investigación eh, epidemiológica porque sería la clave para vencer a, a los fantasmas de este, de este nuevo siglo, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. Y, y eso significa coordinación no nacional, no, no, a nivel internacional. Claro. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar... Es que hay muchas cosas y vamos a intentar salir un poquito de, de todo eso. Vamos a seguir con informaciones con datos. Ahora vamos a hablar, Manuel Carvial del canto de Garganta. ¿Qué es esto? Pues esto es una cosa realmente extraña. Es un tipo de, de canto, el jomei eh, o somig que tiene su origen en la, cordillera, perdón, en la cordillera de Altai, que bordea el oeste de Mongolia, que además está muy vinculado a la historia del chamanismo, y que eh, cuando investigadores eh, europeos y norteamericanos se encontraron con esta, con esta particularísima forma de canto, eh, se quedaron alucinados porque decían, esto no puede existir. Es, además, una tradición en Mongolia que se pasaba de padres a hijos o de maestro a discípulo. No existe en academia, no existen escuelas de este tipo de canto canto de laringe, porque, además, produce dos voces simultáneas. Y, la verdad, cuando llegas... Yo recuerdo la primera vez que lo, que lo escuché en cuando Batar. Normalmente se... Se, se solía anteriormente, ahora ya no tanto, pero anteriormente se solía circunscribir a ceremonias religiosas o a festividades como el Nadam, que es esa festividad que se hace una vez al año desde los tiempos de Genghis Khan donde llegan peregrinando desde todo el país arqueros, jinetes y luchadores que, que compiten en la lucha mongola. Y ahí se hacían estos, estos cantos, yo es donde no lo escuché por primera vez pero que son absolutamente desconcertantes ahora lo vais a oír una muestra y la verdad es que cuando no conoce su contexto pueden resultar más inquietantes que la psicofonía del infierno del de profesor Argumosa esto sí que acongoja y más no, que el diablo minga, y más que minga en, en, en el exorcismo de Nueva York si os parece escuchamos un ejemplo de este canto tradicional mongol venga Y este es el canto de garganta, ¿no? Sí, esto no es un instrumento musical. Sí, esto Estos es dos cuerpo, tonos... Sí, sí, claro. Y esto también. Esto no es una trompa tibetana. Esto es una garganta humana. Además, si la pones al revés, seguro que hay mensajes satánicos, subliminales. Si lo escuchas sí. al revés. Y, y es... Fíjate que, es con... que yo ya nos conocía por... Porque... Eh, me, me verano... has mi cantar. No, no, no. Porque no. Al cerrar bares... El, el, el, pasado... el, el verano pasado... pasado... El verano pasado... Recuerdo que buscando temas extranjeros... Eh, música rara... Que, que a mí me gusta para, para el programa, ¿no? Quería algo oriental. Y me salió esto. Y conseguí... Dije, Jolines, Oh, estuvo, un poquito estuvo, rarito para estuvo, el programa no te, ese, no te pero llamativo. Eh, sí. no te estuvo, no. estuvo dudando si ponerlo como sumario, ¿no? <risa> o, o sea, casi, casi, pero dije, bueno, un poco extraño, pero dije, oye, ¿es? Son raros, hay una música mongola verdaderamente llamativa. Tiene sí, unos esto... instrumentos, pero este es el más raro de Claro, todos. porque esto no es un instrumento, vuelvo a insistir. Claro, esto, esto es, es la garganta mal, humana, es la que hace al mismo tiempo dos voces, un estribillo grave y un silbido agudo, inspirados además, sobre todo el primero que hemos escuchado, en los pájaros, que están muy asociados a los espíritus de la naturaleza en el chamanismo. Sí. Y ahora una, un equipo de investigación... De, de la Universidad de Arizona, se desplazó a Mongolia y consiguió grabar en, en un estudio de grabación con varios de estos practicantes de este, de este canto tradicional, de este canto de garganta o canto de laringe, que en realidad es lo que significa Homei eh, en, en mongol, un canto que además la UNESCO de catálogo como patrimonio oral e intangible de la humanidad pero que ahora por primera vez pudo ser analizado digamos desde un punto de vista científico sí, si simples... te parece Manuel lo volvemos a escuchar perfecto, lo pues a la pena el canto de garganta en Mongolia suena así no es un instrumento insistimos, es la garganta cargaras está haciendo el tío ¿eh? un, un amigo que tengo con resaca amanece. pues esto te, te impresiona cuando lo ves nosotros lo, lo vimos primero en Lulambatar y luego en otras partes de Mongolia eh, sobre todo en los en, en los entornos rurales eh, sí. con, con pequeñas familias nómadas que practicaban este canto porque tú lo que estás buscando es bueno dónde está la guitarra y dónde está la, el tubo o el oboe o, o dónde como demonios lo hacen ¿no? es, es muy desconcertante y ahora en, es muy, muy interesante me ha parecido súper interesante esta, esta investigación porque lo que han descubierto este equipo de la Universidad de Arizona es que estos cantantes usan sus tractos vocales como si fuesen instrumentos musicales hay, en, en los estudios que han hecho de grabación descubren que hay dos ubicaciones involucradas una justa que está detrás de los dientes superiores en la que es necesario usar la lengua para modular ese sonido y otra Eh, ...que está más cerca de la parte posterior de la boca... ...donde empieza la garganta... ...y que produce esos tonos graves que estamos escuchando... ...como digo, es la primera vez que se hace una investigación... ...sobre este tipo de, de cantos... Eh, da, ...descubriendo que ad, además este tipo de cantantes... ...que no son muy habituales... ...que como digo, no hay academias de canto para esto... ...es algo que te ha enseñado tu padre o tu abuelo... ...o que has tenido un maestro particular... Eh, utilizan ciertas formas de los armónicos creando cajas de resonancia que se llaman formantes las cuerdas vocales normalmente están predeterminadas <coughs> perdón, para los tres primeros formantes pero estos, estos cantantes son capaces de hacer con su garganta pues esta cosa tan sorprendente que hemos, que hemos escuchado y que, <coughs> volviendo otra vez a Minga Sí. No practiques, Cuando, más, sí. no practiques <coughs> más los cánticos. Cuando en, en algunos casos de posesión o de trances chamánicos te explican que el poseído o que el chamán habla con una voz que no es la suya, es porque no solo la mente humana es una gran desconocida, sino incluso nuestras cuerdas vocales, nuestra, nuestras capacidades fisiológicas pueden hacer cosas tan sorprendentes como estas. ¿Quiénes son o quiénes eran las hermanas satánicas, Josep? Bueno, pues es un caso apasionante que eh, terrible un lugar eh, terrible el terrible. 27 de marzo del año 2000, que imaginé. ...que eh, Manuel conocería... Sí, ...y sí, ya sí. al oírlo de terrible... Eh, ...él lo certificó... ...se llaman Silvina Vázquez... ...y, y su hermana... Eh, ...Gabriela... ...que eh, fueron pilladas... ...infraganti por la policía... ...cuando terminaban de asestar... ...las 150 puñaladas... ...que habían terminado con su padre... ...ambas estaban desnudas... ...ensangrentadas de arriba abajo... Mm. y iban gritando... Satan está aquí, salió de él y ahora está en ella. Eh, y bueno, os podéis imaginar, la policía que era de vomitona, estaba en las vísceras de, de, del padre, del padre de las dos, eh, Juan Carlos Vázquez, de 50 años de edad, esparcidas por el suelo, junto a libros de magia, objetos rituales, en el torso habían tatuado un, un pentagrama en una de las mejillas de, de Juan Carlos habían mordeduras eh, habían más grabados eh, como una especie de extrañas letras o alfabetos eh, eh, en, en la parte eh, digamos delantera a la altura del esternón es decir eh, al, al, al cadáver también le faltaba eh, el cuero cabelludo, aquello era una claro. auténtica eh, masacre de ahí que la prensa empezar a especular si eh, las chavalas habían eh, digamos, practicado canibalismo con su propio padre pero al ser trasladadas eh, por la policía hasta el eh, psiquiátrico la, la primera declaración que obtiene la facultativa les deja alucinados a todos ¿no? porque lo que dice la parricida es que el demonio quería poseerla sexualmente y logró entrar en su cuerpo. Eh, ahora me venía un chiste muy malo a la mente con el nombre del, del diablo que poseía en... Sí, <risa> bueno, lo voy, lo dejo aquí, sí. Con conción, no no, ¿no? no, no, no, no, no me tiréis, no me tiréis. Bueno, el caso es que... Eh, Bueno, se practica, en este caso, un análisis forense a las chicas para saber si ha podido haber algún tipo de relación sexual, de violación. No es así. Pero lo asombroso es que el final de la um, investigación eh, em, empiezan a sacar cosas en claro las uh, chicas no sólo... Eh, ...habían matado a su padre con el consentimiento y aprobación del mismo... ...sino que él mismo fue dando indicaciones de qué cosas tenían que hacer. ¿Por qué? Pues porque el papá, Juan Carlos Vázquez... Eh, ...estaba convencido de que su hija había sido efectivamente poseída por Sadán. Y todo esto venía después de la muerte de su madre... ...que había ocurrido unos años uh, antes y que eh, al parecer había dejado en, um, psicológicamente mermados a toda la familia... ...pero especialmente a las dos chicas, Gabriela por ejemplo... Dejó su novio con el que tenía eh, previsto casarse, se dedicó a las drogas, a la vida licenciosa eh, y la, eh, la mayor, esta, la, la autora material, Silvina, pues eh, es la que empezó a experimentar... Eh, porque quedó un poco como retraída en sí misma, ¿no? como eh, encerrada en sus, en sus propios pensamientos, la que empezó a decir que oía voces, eh, que oía sonidos, eh, que veía cosas, sombras a su alrededor, que veía imágenes en el espejo. Entonces, ¿qué hizo papá? Pues papá les lleva a la parroquia de Santa María de los Ángeles, donde un sacerdote les dijo que estaba poseída, y que estaba poseída por un alma en pena. ¿Qué hace el papá? Pues, que la exorcisen. En este caso, sin, sin minga, el, el. El, el párroco la exorciza y parece que la chica va mejor hasta que, bueno, la casualidad quiere que se rompa un espejo en casa y a partir de ese momento ella empieza a según el testimonio ¿eh? de, de, las, de las inculpadas a vomitar y escupir sangre y a partir de ese momento se dispara toda la eh, cuestión psicológica de las chicas que llegan a perpetrar ese eh, increíble acto salvaje de, de, bueno, de sacar al diablo de su padre asestándole 150 puñaladas y quitándole literalmente las tripas Las noticias, escuchamos eh, la actualidad, eh, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después, eh, una, bueno, vamos una hora más en la rosa osviéndose, eh, pero hoy vamos a estar hasta las cuatro y media de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en Las Rosas Vientos y continuamos hoy programación especial extendida hasta las cuatro y media de la madrugada. Un eco del pasado con mujeres con historia, fronteras del futuro y unos minutos más en Tertulia, Zona Cero. últimos minutos que vamos a reservar a Manuel Carbellal para hablar entre otras cosas del control mental que lleva a cabo la CIA Bueno a veces a mí me da cierta satisfacción que el gran público se entera de algo que nosotros ya sabíamos hace mucho tiempo y que ya hemos comentado en alguna ocasión en, en esta tertulia, pero esta semana La Vanguardia se hacía eco de un par de libros que han, se han publicado recientemente en Estados Unidos en torno al, al tema de los experimentos más oscuros de la historia de la CIA o de lo que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones y que ellos acaban eh, de descubrir como si fuese algo totalmente novedoso. Lo que pasa es que sí es cierto que mm, se resaltan algunas, algunos elementos francamente curiosos porque, como decía, se ha publicado, por un lado, Stephen Kinzer acaba de publicar un libro titulado Envenenador en Jefe, que es una biografía de un amigo de Juanjo, que se llama Sindel Gotiep, que, conocido, conocido, sí. conocido, que fue el, uno de los principales o el principal químico de la CIA En, el proyecto, en, en los proyectos MKUltra, en ese paraguas que aglutinaba distintos proyectos para intentar controlar y manipular la, la mente humana. Y por otro lado, Sharon Winberger. acaba de publicar también los, los imaginadores de la guerra, donde también se al rebufo un poco de toda la información que está saliendo sobre el MKUltra, ampliaba la información sobre otras iniciativas de la CIA en colaboración con la agencia ARPA, lo que ahora es el DARPA, para intentar utilizar la telepatía eh, de forma militar. Y claro, a mí me, me han dejado un poco frío algunos de los argumentos. Todos sabíamos, habíamos oído hablar mucho sobre aquellas historias del de submarino Neptuno, creo recordar, Nautilus, Nautilus, Nautilus, los experimentos de telepatía que se habían hecho. Que era un bulo. Sí, pero que según eh, lo que planteaba el equipo de tu amigo Gotier cuando comenzaron a, hacer, eh, a llegar noticias de que, claro, estamos hablando de la Guerra Fría, de que los soviéticos habían conseguido avances en el uso de la telepatía con fines militares, se inyectaron millones y millones y millones de dólares a investigadores, por ejemplo, del Instituto Stanford asociados a la CIA para hacer cosas con personajes como Uri Geller y llegaron a la conclusión, tú fíjate qué, qué razonamiento más espeluznante de que Eh, según, estoy hablando de información desclasificada por la CIA, según apuntaban los parapsicólogos, la CIA funcionaba, sobre todo, cuando había un vínculo emocional fuerte. Y cuanto más fuerte fuese ese vínculo emocional, mayor eficaz era la telepatía. En aquel momento había un problema eh, muy serio con los rusos, porque los submarinos... Eh, los humanos nucleares que uh -huh. protagonizaron aquellos incidentes tan terribles en, en su día que nos puso al borde de una tercera guerra mundial tenían que ascender para poder recibir las comunicaciones entonces una de las aplicaciones que estos eh, como le llama imaginadores de la guerra se plantearon era utilizar la telepatía ...para poder comunicarse con los submarinos... ...sin necesidad de tener que subir la superficie... ...lo que los hacía vulnerables al enemigo... ...y como partían de la base... ...de que eh, existía ese elemento emocional... ...algún enfermo mental de la CIA... ...llegó a sugerir... ...que eh, como se había demostrado... ...que el mayor vínculo que existe... ...es el de madre e hijo... ...pues hombre, que la idea más estupenda sería... ...llevar a una madre adiestrada en el submarino... Y en pocas palabras, cargarse al hijo para que recibiese el contenido mental como, como la experiencia más traumática y más emocional que se podía imaginar. Hasta este punto llegaron. Claro, se ve que alguien le dijo a Gauthier y a sus colaboradores que, hombre, que eso de ir matando madres e hijos para experimentarlo de la si son hijos únicos, ¿no? Y, eh, sí, Joder, porque no, no podía replicarlo, Juan. No podía replicarlo. Iba a ser un poco... <risa> Un poco exagerado, y fue uno de los proyectos que llegó a abortarse, pero claro, cuando este tipo de cosas las unes a todas las barbaridades que ya conocemos, que se hicieron con el LSD, que se hicieron con la narcoignosis, que hizo el MK Ultra. Pues hombre... Ya, solamente en el, en el caso de... Lo, lo del juego de pelota para... Deca... Es que eso es lo más <risa> suave y lo más... Lo lo, más el, el, el libro de, que ya han hecho, la biografía que comenta de de, de, de de el, el envenenador jefe o envenenadora en jefe, eh, él comenta allí que cómo, cómo tenían una serie de experimentos y de, y de centros de experimentación que no podían tener en Estados Unidos porque ya les daba a puro ético los experimentos que hacían allí en secreto. Entonces tenían, por ejemplo, cuentan, ahí no, no, no está documentado, pero a través de una serie de testimonios, cuenta que uno de esos centros de, de experimentación estaban en lo que era la, la antigua República Federal de Alemania, la, la Alemania Occidental, y ahí había un centro de experimentación, y a los que utilizaban, el, los, los sujetos experimentales, lo llamaban, los clasificaban como los prescindibles, mm. porque podían Juan hacer bien. los experimentadores cualquier cosa con ellos, Y no había ningún problema. Se lavaban las manos y no había ningún problema para, para luego, ya digo, ahí podían dar rienda suelta a cualquier tipo de, de práctica. Y también se interesaron mucho por los, por recuperar la información de los trabajos que habían hecho los médicos nazis en los campos de concentración. Uh -huh. También trataron de hacer una especie de operación paper click, o por lo menos acceder a esos documentos para poderlos aplicar eh, Gottlieb cuando él desarrolla todo lo que es la línea de trabajo en MKUltra. De hecho, él se le llamaba en uh -huh. Estados Unidos el Mengele norteamericano. Sí, sí, sí. Josep, querías Te decir escucho. algo, ¿no? No, no, me no. Apareció, estaba escuchando, ah, sí, estaba sí. escuchando con suma atención eh, tanto a Manuel como a Juanjo en, en el tema este y me resulta fascinante eh, de, del tema de la CIA, pero no, no tenía ninguna anotación pero, a hacer. Eh, me bueno. parecía haberte oído. No, solo una cosa. En el libro que, que comentamos, en la biografía de, de Gottlieb, Eh, el autor llega a la conclusión porque luego Gottlieb acabó sus días más o menos una especie como de retiro dorado incluso visitando una le unas leproserías en la India y haciendo uh -huh. ciertas labores de, de ONG mientras un montón de familiares trataban Haciendose de... Bonecito, para lavar claro. su imagen porque sí. trascendió claro. el escándalo, tremendo y el intento, porque ya más empezó a haber una serie de pleutos de familias que empezaban a reclamar claro los, las secuelas que habían dejado en sus familiares eh, estos experimentos, por supuesto sin, con sin consentimiento, ¿no? y entonces eh. Eh, él comenta que Gottlieb llegó a la conclusión de que era muy fácil de, digamos, desmontar o desestructurar la mente de una persona, pero era muy complicado Volver poderla programar. ¿no? Y poderla programar sí. como se pensaba con lo del candidato Manchurian y todo ese tipo de. de lo que tenía que haber hecho, buscar. en su momento no pudo, pero ahora lo que haría, lo que tendría que haber hecho es en descargarse una app para rezar. Bueno, esto es una, una cuestión muy, muy interesante que, que yo recomiendo. que bueno que, que en internet busquen, una pongan una aplicación que se llama Scribit, como suena con, con ese líquida, Scribit, acabado en T, y, y además si quieren que pongan al lado Scribit y Mandala, y van a dar con un vídeo donde van a poder ver como un robot, un robot que parece casi como una especie de disco, que se desplaza sobre una hoja en blanco, Haciendo un mandala, un mandala es una, una figura muy compleja, a veces como laberíntica, a veces puede ser como una flor de loto, eh, muy complicada. Este robot lo que va haciendo es, con una serie de colores que tiene, eh, va pintando todo ese mandala de manera automática y lo que está haciendo es sustituir la labor que hacen los monjes, que estamos. bueno, muchos lo, lo habremos visto, eh, que son los monjes, por ejemplo, tibetanos, que se dedican a hacer con arena de diferentes colores, Con tiza, ¿no? empiezan a hacer esas figuras, esos mandalas complejísimos, que les llevan horas y horas, a veces días, para realizarlos con la máxima atención, porque es un ejercicio de meditación, es un ejercicio también de, de focalizar eh, su mente en un determinado objetivo y percibir la realidad de una manera distinta, tener un estado alterado de conciencia. Y luego todo eso, una vez que han finalizado toda esa filigrana que hacen con diferentes colores, con arena minúscula, en el momento en el que el último monje pone el punto final, lo que se dedican es a removerlo todo y a, y a liquidarlo. Bueno, pues lo que hacen es que la alternativa... para los que tienen un TOC. Sí, sí. Bueno, yo creo que habéis visto el meme este famoso de he comprado un, un cuaderno de mandalas para relajarme. Y aparecen unos arañazos ahí como de niño pequeño. No, pues, pues lo mismo. Bueno, pues resulta que ahora lo que ha hecho, esto es un, un experimento que ha hecho una, uno, un, unos investigadores del MIT, en Estados Unidos, y también combinados con unos eh, con unos budistas. Y entonces están planteándose hasta qué punto puede ser interesante ya no que hagas tú el mandala, sino que lo haga el robot por ti. Y si eso tiene ventajas o tiene inconvenientes, o está de alguna forma también traicionando La, la, justamente también la tradición de hacer eh, este tipo de, de técnicas ¿no? de técnicas rituales eh, el, aquí hay una, una opinión de uno de estos de estos budistas de estos monjes budistas que está detrás del experimento y él dice que esto lo ve bastante práctico que hay que incorporar la tecnología a este tipo de, de rituales porque por ejemplo un, un mandala de este tipo diseñado robóticamente porque el robot hace. si veis en el vídeo hace exactamente lo mismo pinta todo con, con sumo cuidado con relativa rapidez, porque lo hace muy rápido, pero, pero tarda su tiempo en hacer, un, en este caso es una flor de loto con todos los pétalos, con diferentes colores, y luego cuando termina, empieza a pasar por encima, empieza a borrar todo lo que ha hecho, con la misma velocidad, va pasando línea por línea, y elimina todo hasta que al final otra vez la hoja queda en blanco. Bueno, pues como digo, claro, la cuestión es hasta qué punto esto es un ejercicio espiritual o no. ¿Y hasta qué punto tenemos que incorporar las nuevas tecnologías? Como, por ejemplo, en el, en el artículo donde lo he sacado, en la, la web de noticias del MIT, allí comenta pues que hay otra serie de prácticas o de aplicaciones que tú te las bajas al móvil, por ejemplo, si eres musulmán o si eres judío, y te van avisando de cuáles son las horas o los momentos en los cuales tú tienes que ir a rezar, ir a la sinagoga, etc. ¿no? Entonces, claro, eh, esto... O sea, está la PPI muy bien enseñadita. Está claro, tú lo tienes sí, sí, ya, sí. es decir, te va marcando, igual que bueno. antes pues tenías otros sistemas, que todo, ha existido calendarios, ha existido sistemas para, para controlar los ritmos y establecer los tiempos sagrados, pero aquí lo interesante es que, claro, aquí es un mandala que en principio lo tienes que hacer tú para adquirir ese ejercicio de espiritualidad y lo que comenta es que eh, él considera que incluso puede ser un antídoto este tipo de mandalas para un momento en el que tenemos tan poco tiempo para prestar atención a las cosas que en una sociedad contemporánea en el siglo XXI pues puede ser precisamente una puerta a la espiritualidad y no el antídoto a la espiritualidad hasta aquí la hacer la Cero de esta noche con Juan José Enchizoro, Manuel Carvillal Josep Guijarro, gracias muchas gracias, gracias. hasta la próxima